Los valores en una sociedad no surgen de los gobiernos, ¿cierto? Surgen de las características que tiene la sociedad. Una sociedad donde todos tienen trabajo, donde todos tienen consumo, donde sectores de trabajadores tienen acceso al turismo, conocen más de plata que no lo conocían, es una sociedad donde prevalece la solidaridad. Una sociedad por el contrario, donde hay desocupación, donde hay poco trabajo, donde hay situación de crisis económica, donde la gente no alcanza el dinero basta ver lo que pasa cuando alguien pone un aviso ofreciendo trabajo para que haya una cola de una cuadra y como se produce ese fenómeno entonces los valores de solidaridad se resquebrajan porque aún dentro mismo de los trabajadores hay una competitividad para ver el que llega primero En la época del 30, por ejemplo, el desocupado con bicicleta tenía mayores privilegios porque salía con la bicicleta, iba, iba al bajo a conseguir el diario, en cuanto en el diario veía que era al una vacante, iba con la bicicleta y se ponía a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana en la puerta de la fábrica, abrían a las 8, y entonces se quedaba 3 horas para estar primero, segundo, tercero, y tener posibilidad de conseguir el trabajo. Es decir, esa, esa competitividad es característica de la miseria, la delincuencia es característica de la miseria, la situación de seguridad o de tensión así fuerte entre los sectores sociales también. Por eso yo digo que, en general, los valores están más estrechamente ligados a, a cómo está organizada la sociedad, ¿no es cierto? No es una cuestión de que uno quiera ser bueno, quiera ser generoso, y en la época y en otra época quiera ser individualista. En que a veces la situación lo hace ser individualista, la situación lo, hace, lo puede hacer hacer delincuente. son los, Yo creo que son, en los modelos económicos los que determinan que prevalezcan tendencias que están en el hombre, a mi juicio. El hombre tiene tendencias solidarias y tendencias individualistas.